The b e s, <as> <S You too You ready? This is Kiss Estás escuchando Las 500 mejores canciones En la historia del rock Rock FM 500 Sí amigo mío Son pues fíjate Quedan、eh, dos minutitos Para alcanzar Las 3 de la tarde Estamos en el puesto 35 Vuelven Led Zeppelin Por el 500 Esta vez con el Oh let a l o v e Esta cuarta edición del Rock FM 500, el Howl Are A Love de Led Zeppelin, sonando en la posición número, número, número 35. Bueno,、eh, pedí a tu colaboración para que dejas tu huella en este Rock FM 500,、eh, comentando, chivándome por qué canción habías votado en esta edición. Y tengo al otro lado del teléfono a nuestra amiga Julia, que escucha Rock FM desde Barcelona. Julia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, nos vimos a ver quién es el primero. El primero, ¿estás、eh, viviendo este r o c k f m 5 0 0 desde el principio? Sí, tanto, estoy esperando hasta que llegue a las 6 de la tarde para ver quién gana. Hombre, además ya está por aquí el pirata, o sea que eso es muy buena señal. Eso es que ya estamos más cerca de, del final de lo que creemos. Oye,、eh, Julia, ¿por qué te me habías votado de Bruce Springsteen? Por Born in the USA. ¿Born in the USA? ¿Y tú crees que es el que está en el puesto 34 del 500? Esperemos, aunque podría estar más alto. Más alto, no. Pues fíjate lo que tenemos por aquí. Puesto número 34. Julia, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Espero que al menos en la primera posición, si no, esté p e l j a m Venga, estupendo. Pues estaremos a la espera. <risa> Un besazo, Julia. Un Hasta luego. Gracias. r o c k FM. Buenas tardes, son las tres y nueve minutos. Gracias por estar ahí. Todas las felicidades del mundo a Marta Vázquez. ¿Cómo ha hecho el recorrido anterior? Yo venía escuchándola tanto en casa como en la radio. De verdad que ha sido todo un placer tenerla ahí、mmm, en, en lo que es, digamos, la antesala de la recta final. Enhorabuena, Marta. Muchas gracias, Piri. Lo、y、mismo te digo. A, y a descansar y a tenerle de las orejas a tu padre, que hoy es su padre. Eso, muchas gracias, Piri. Las tres y diez de la tarde, ¿cómo anda? Todo por ahí, buen fin de semana. s e m a n a 500 temas, 48 horas de radio. Esto va imparable. Y vamos a ver a partir de ahora cómo la cosa se pone todavía más caliente. Por parte de Marta, emoción a raudales, nervios sin contenidos. Bueno, más bien contenidos. Y toda la excitación posible a partir de ahora de la recta final. Está Jorge Vilella, Marta, que todavía no se fue. Raquel Piqueras, es, insisto, el último tramo de la cuarta edición del Rock FM 500. Con que llegaremos a las seis de la tarde. cuál será la posición del top más top de esta nueva edición de la selección de nuestra gente. Ya lo veremos. Insisto, minutos antes de las 6 de la tarde, veremos cuál es la primera. Hasta entonces, que siga el show. You're Big disgrace kicking your can all over the place. Singing, We will, we will rock you. We will, we will Rock Rock you you Buddy, you're a young man, hot man, shouting in the street.、You're、gonna take on the world someday. You got blood on your face. You're Big disgrace waving your b a n n e r all over the place. We will Your eyes gonna make you zombies someday. You got mud on your face. Big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will, we will rock you. Sing it. We Nuestra gente puso el Will Will Rock You de Queen en el 32 de la lista del Rock FM500 en este año. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Vamos a,、eh, por cierto, que esto me recuerda que nosotros de vez en cuando hacemos nuestro propio homenaje a Mercury. Lo vamos a hacer el 25 de noviembre precisamente con,、eh, con ese lema. Will Will Rock, hemos añadido el FM You, pero ahí nos vemos todos. Cita inexorable en la Riviera Madrileña, insisto, el 25 de noviembre. Las 5 y 13, ¿cómo va por ahí? Espero que lo suficientemente bien como para que me acompañes, como para que en absoluto pierdas la sintonía de Rock FM en esta recta final del 500. Una de las grandes voces del rock de toda la historia, la de Eric Bardon con los animales. Como dramatismo arrastra este viejo tema de los á n i m a s la casa del sol naciente. Estás escuchando las 500 mejores canciones en la historia del rock. Rock FM 500. Estás escuchando las 500 mejores canciones en la historia del rock. Rock FM 500. Años de historia de este disco que recientemente se publicaba con un montón de extras de lujo para dar satisfacción total a los seguidores, muchos de ellos en todo el mundo. Son las 3 y 20 minutos de la tarde. Nuestra gente llegó, llevó a los Ramones al 31 de la lista del Rock FM 500. ¿Quién estará en el 30 y con qué? Con esa chica que nos estremeció durante toda la noche. 48 horas de radio, 500 temas. Un maratón anual con el rock como bandera. Siempre en directo. Un teléfono abierto para ti gratis por si nos quieres llamar 900-501-799. En el 30 de Rock FM 500, Yusok Mio Naila. She was a fast machine. El servicio de inteligencia de Rock FM me dice que entre otras muchas miles de personas, Fernando n e i l a de Cartagena, Sergio Millón de Málaga y Andrés Ramos de Getafe votaron este tema de ACDC que acaba de sonar. Y entre estos tres, estas tres personas y otros muchos miles, como te digo, colocaron a ACDC y el DUSOC, Mio Nylon, en el 30 de la lista del 500. En directo, desde los estudios centrales de Rock FM. Rock FM 500. Escuchando a Eddie Van Halen y le quiere mandar un jamón a algunos de los que le votaron. Ahí van、eh, unos nombres: José Nieto de Ciudad Real, Virchu Peña Casanovas de Madrid y un tocayo mío, Juan Pablo González, también de la capital de España. Son las 3 y 28 minutos de la tarde. Más de 70 años, más de 50 en la carretera. Se hizo grande en el mundo con lo que suena. ¡Hey! When the rains came Down in the hollow Playing a new game Laughing and a running, hey hey Skipping and a jumping In the misty morning fog With all、oh, my hearts t h u m p i n g And you, my brown-eyed girl Slow, g o i n g down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight, laughing, hiding high on rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown eyed girl. s a s i n g Shall I? Just like that. Shall a a I r m e m o r y back there a lot. Sometimes I'm overcome, thinking b o u t Making love in the green grass. Behind the stadium with you. My bright eyed girl. And you, my bright eyed girl. Do you remember when、Are、we used to sing Charlotte? Nuestra gente puso a Van Morrison con la chica de los ojos marrones en el 28 de la lista del Rock FM 500. En directo, desde los estudios centrales de Rock FM, Rock'n'Roll, a d Rock FM 500. Torrejón de a r d o z e n Madrid, Luis Pérez Fernández de Ciudad Real o Francisco Javier Gabriel Martínez de Collado Villalba auparon a los s e a g e s y a su Hotel California al 27 de la lista del Rock FM500. Ahí están los dos, primera maqueta, primer single. Eran tiempos de debut y de andadura principiante para la banda de Jimmy Morrison. You know the day destroys the night, Nike divides the day. Chased our pleasures here. Dug our treasures. Como dos horas y veinte minutos para que lleguemos al final. Unos minutos antes sabremos quién se aúpa del todo en el top del Rock FM 500 en e su t a s cuarta edición. Máxima tensión, máxima emoción. De verdad que van subiendo los calores según vamos ascendiendo hacia arriba en la lista. Pero insisto, todavía quedan algo más de dos horas. En directo, desde los estudios centrales de Rock FM, Rock'n'Roll, a d Rock FM 500. 500. Posición 25. Gracias por la información. En el 25, y no me hagan pareados, estaba el s w e e t c o n Alabama de Liner s k i n e r Y decirte que se posicionó así porque hubo mucha gente que votó el tema clásico de los sureños. Fernando c e l a d a desde Guadalajara, David Salcedo desde Santander, entre otros. Un cuartito de hora para que sean las cuatro de la tarde. アウパーのブンチュビワイルでス b ィーブンウ de s t e つけたのは、スティ al puesto 24歳で、ロケ・フェ FM 500。 n with the w i n d Las mejores canciones en la historia del rock. Rock FM 500. Buenas tardes. Desde el madrileño barrio de La Vapiés ha llegado Raúl Carnicero para apoyar en la recta final del programa maratoniano de radio que ya vamos emitiendo desde el viernes a las 6 de la tarde. En la recta final también ha llegado Enrique Ayala para inmortalizar este último tramo. Y mientras está sonando aquella banda que hizo Clapton que se llamó Derkan de Dominos. What are you doing? Vamos, que no hay quien nos pare. Ocho minutos y serán las cuatro, las cuatro de la tarde. Rock FM 500.、E、en Rock FM. ¿Recuerdas dónde estabas cuando sucedió esto? Después, una bronconeumonía terminaba con la vida de Mercury, que falleció. En el 25 aniversario de su pérdida, en Rock FM queremos celebrar el homenaje definitivo a la eterna voz de Queen. Rock FM presenta. Seguir. We Will Rock FMU. Un concierto para el recuerdo. Con los grandes clásicos de Queen en directo. Interpretados por los grandes de nuestro rock. Y solo tienes una oportunidad. 25 de noviembre en Sala La Riviera de Madrid. We Will Rock FMU. Entradas a la venta a través de rockfm.fm. Del aclamado director de Once y Begin Again. n q u i e r e s salir en el vídeo de mi grupo? Si tienes grupo, cántame algo. Te. con. mí. Y... Llega una película que te hará reír, cantar y te emocionará. Es todo por la chica, ¿no? Conor va a montar un grupo. Con música de d u r a n d u r a n de Clash, de Cure y muchos más. Sin e Street, 30 de septiembre en cines. Rock FM, Sevilla, 93.0. Estás escuchando Rock FM 500 en Rock FM. ¿Te has parado a pensar lo mucho que dan de sí 500 canciones? Durante todo el fin de semana escucharemos 467 canciones en inglés. Escucharemos 32 canciones en castellano. Y una instrumental Pero eso no hace que tengamos pocas nacionalidades, porque en esta edición sonarán 231 norteamericanas, 203 canciones británicas, 34 españolas, 17 australianas, 6 alemanas, Suecas, dos mexicanas, una finlandesa, una argentina, una holandesa. Y hasta una jamaicana y ahora volvemos al estudio de rock fm para continuar con el rock fm 500 recuerda compartir con nosotros cómo lo estás viviendo con el hashtag almohadilla rock fm 500 ピンポン、スポーツ、スポーツ、スポ Just because we get around Talking about my generation Things ain't do look awful Talking about my generation I hope I die before I get old Talking about my generation Take n my generation, baby Why don't you all fail My generation Don't try to dig what we all say It was a big s e n s a t i o n MIT Nations talking about my... generation w e j l s t about c e n t r a t i o n I'm t r y i n to cause a、really、big sensation t a l k i n b o u t n o g e n e r a t i o n We c a n get around. This ain't doing it all for me. I'm talking a b o p e I die before I get on. Nada original con lo próximo que voy a decir: los dos patitos, el 22 para los Who, My Generation. Hoy es el cumpleaños de Steam. 65 castañas le caen hoy a Gordon, que es como realmente se llama. Lo que pasa es que, que un día se puso un、uh, jersey con una raya negra, empezaron a llamarle Steam. La policía sonando en el 21.、Boxe. El tema Gimme Shelter, la voz de la cantante de gospel Mary Clayton. Y un tema que habla de la guerra, del asesinato, de la violación. Y todo eso está, decían los Stone, s a solo un tiro de distancia. Uno de los temas inevitables en cada concierto de los r o l l i n g prácticamente en todos y cada uno de ellos. Nuestra gente llevó el Gimme Shelter al 20 del Rock FM 500. Rock FM 500. En Rock FM. Por cierto, que el g i m m y Shelter, entre otras personas, lo votaron Alejandro、uh, Catacrocker desde Barcelona. ¿Seguimos? Yo creo que sí. Son las 4 de la tarde y 7 minutos. day Llamado de la Jimi Hendrix Experience. Nuestra gente ha llevado a Jimi Hendrix y al G. Joe al 19 de la lista del Rock FM 500. O a sea, todo esto son las 4 y 11 minutos de la tarde. Acabo de recibir la visita de Lucía Campo y familia para ayudarnos en la recta final de este maratón. Del cual llevamos algo más de 46 horas. Recuerda que empezamos el pasado viernes a las 6 en punto de la tarde, minutos antes de que sean las 6 de la tarde e s t e domingo. Veremos quién ha llegado al top, a lo más arriba de la lista del Rock f m 5 0 0 en esta su cuarta edición. Pero queda tiempo para ello y vamos a proseguir porque de Hendrix nos vamos a los Beatles. Help, I need somebody, no just anybody. Help, you know I need someone. So much younger than today Produjo a John Lennon,、eh, bueno, pues la eclosión de los Beatles fue lo que le inspiró este tema que acaba de sonar. Atención, porque sube la tensión, aumentan los nervios, todo se pone mucho más excitado. Solo quedan 17 temas. Y al Lorito, porque va a sonar la estrato de Richie Blackmore. Más míticos, bueno, este tema traía uno de los ritmos más míticos de toda la historia del rock. 15 minutos arriba de las 4 de la tarde, la estrato de Blackmoor como intro, como preludio de Smoke on the Water. Nuestra gente ha puesto. Al viejo tema de los p a r e l e en el puesto 17 de la lista del Rock FM 500. Vamos sin freno, no hay quien nos pare. Cada vez más cerca de la cima. Minutos antes de las 6, como te digo, sabremos quién. Quién se lo lleva de calle en esta cuarta edición del Rock FM 500. Mientras tanto, ya escuchas Smoke on the Water. Martin desde Madrid mandó un voto para el Smoke on the Water de Deep p u r p l el Dolores Casal desde Cornellá de Llobregat a m b i é n lo hizo, y Carlos Angulo desde Mahón. Lo podemos decir todas y cada una de las personas que votaron cada canción porque sería como la guía, la guía telefónica, y c l a r o no estamos para eso. Pero en cualquier caso, los suficientes votos recibió el Smoke on the Water para que nuestra gente le aupara al puesto 17. ¿Y quién está en el 16? ¡El jefe! ¡El jefe! ピンポイントは、この時点で、の時点で、この時点で、の時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、 Este、mítico tema de Springsteen, 4 de la tarde, 24 minutos. Además, da la casualidad de que antes de que entrara yo a la radio me estaba tomando una cervecita y me ha manchado toda la camiseta que traía. Entonces me daba con todos los lamparones, me daba corte estar haciendo la recta final del 500, sobre todo porque sabía que me iba a venir Kiki Ayala, me iba a hacer foto y iba a salir bastante guarrete, ¿no? En el Facebook y esa s cosa. s Y entonces、eh, le he pedido a Jorge una camiseta limpia y me ha traído una que、um, precisamente lleva la portada del b o n to Run, que fue la que hicieron los chicos de Peralejos del Alto Tajo cuando. Decidieron hacerle miembro honorífico del pueblo o hijo predilecto del pueblo algo a Springsteen. Y con esa camiseta estoy funcionando. Queda poco más de hora y media para que esto acabe. Llevamos desde el viernes a las 6. La tensión sube. r o c k f m 5 0 0 en r o c k f m Desde Guadalajara, Gloria Sánchez, desde Sabadell y Adri t e p e desde Urense, fueron entre otros los que auparon al U2 con el Wizard, Wizard You al puesto 14 de la lista del Rock FM500. Un tema que pocas veces falta en los conciertos de U2 y que está pues bastante bien situado en la picota. Vamos a seguir adelante, quedan 6 segundos para que sean las 4 y media. ごめんなさい。 Decía que la idea y el título de esta canción lo sacó de un libro de Yoko Ono, en el que、eh, Yoko no, no hacía nada más que decir: Imagínate que pasara tal o cual cosa. Y por ahí vinieron los tiros del celebérrimo himno de la paz, que en su momento creó John Lennon y que nuestra gente llevó hasta el puesto 14 de la lista. Y también nuestra gente llevó al 13. Al himno que dicen: Despertó del entumecimiento a millones y millones de adolescentes en todo el mundo. Más cerca del final, en el 13 del Rock FM 500. Este tema de Nirvana que no necesita presentación son las 4 3 4 minutos de la tarde. Gracias por estar ahí. Buen domingo, Rock FM 500. Times must the cannonballs fly before they're forever banned. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.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 メイキンディスクリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイトリエイト 11 del500 で de ロケフ FM It's my life on job. Mejores canciones en la historia del rock. ¡Ah! Rock FM 500 Estamos más cerca, los sultanes del swing en el puesto 10, tan solo 9 temas. Uff. De verdad que la emoción crece, llegan más refuerzos. Ahora mismo en el estudio está mi viejo amigo Alberto, Enrique Ayala, Lucía Campo, está Raúl Carnicero, Jorge Vilella, acaba de llegar Diego Cardeña, Raquel Piqueras. Estamos todos los que tenemos que estar. Los jefes apoyando con mensajes y con tuit desde su casa tranquilitos. En fin, está todo el ambiente desatado para la recta final de una nueva edición, la cuarta del Rock FM 500. historia de amor se esconde detrás de este tema que David Bowie dedicó a los héroes, a la gente que se dejaron la vida tratando de cruzar el muro de Berlín. Quedan tres minutos para que sean las cinco de la tarde. La emoción aumenta. Una pausa y ahora volvemos. Que a nosotros no nos paga el contribuyente. Estás escuchando las 500 mejores canciones en la historia del rock. Rock FM 500. ¿Recuerdas dónde estabas cuando sucedió?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 Y como de elegir se trataba, ya sabes lo que dicen. Para gustos, los colores. Y colores tenemos muchos en esta edición. Canciones de tono blanco. En azul. Marrón. 緑の上に q u e el dorado lo relacionamos más con el dinero. Y de dinero también hablan algunas canciones. On, nothing, Pero quienes de dinero seguro que no saben mucho son los animales. Pero no por ello iban a faltar a la cita y también tienen canciones para ellos. Tres para los perros. ほら、ほら、ほら、ほら、ほ o ほら、ほら、ほら、ほら、ほ やった para los c e o s, <音楽> <S mucho más es r o q u e f m 5 0 0 y ahora Volvemos al estudio de Rock FM para continuar con él. Recuerda compartir con nosotros cómo lo estás viviendo con el hashtag almohadillaRockFM500. Estás escuchando las 500 mejores canciones en la historia del rock. Rock FM 500. Álbum negro de Metallica se contenía aquella canción que h a i d f e l escribió al teléfono cuando hablaba con su chica. Por cierto, que José Vizcaíno desde Aranjuez, Ismael Jara desde Badajoz y Rebeca Vázquez, entre otros, desde Valladolid, han llevado a que el Nothing s Mother de Metallica estuviera en el puesto que estaba, que era ni más ni menos que el 8. Son las 5 de la tarde y casi 9 minutos. Es el Rock FM 500 y es absolutamente comprensible que, según nos ha Acercamos a la cima, los temas se hagan más notables y tengan, hayan tenido más trascendencia. Casi se me mata Enrique Allá ahora mismo. Se ha tropezado con el c a t h e r i n e que tenemos a base de panchitos y cacahuetes y, y casi se le va a dar la vida en ello. Pero bueno, afortunadamente、eh, todo quedó en el susto. El w e You Were Here de Pink Floyd está sonando. Nuestra gente llevó este mítico tema del álbum, digamos blanco, de los Floyd al puesto número 7. y ahí suena. Fue Gilmour, Dave Gilmour, el que compuso este tema dedicado y en honor al que fue miembro fundador de Pink Floyd, Sid Barrett. Bueno, bueno, bueno, bueno, 7 de la tarde, 13 minutos. Rock FM 500 en Rock FM. El güey yogur hair de Pink Floyd fue,、Gonz、fue votado, p entre r d ó e n otras personas, por Gonzalo Montes de Sevilla, Juan Miguel g o m i s de Barcelona y Lucía García desde Madrid. El tema de Pink Floyd, mítico tema de Pink Floyd, estaba en el 7. En el 6, escucha lo que viene. Oye, que no se me ha borrado el, el, el Pink Floyd. Quedando. Lo cierto es que son casi las cinco y cuarto. Y que g u n s n Roses nos llevan un poquito más, nos acercan un poquito más a la cima. Memorables himnos del rock, coronando el rock FM500. Muy cerca del final. Después de los GAN, tan solo cuatro temas. Emoción creciente. A Upar hasta el 6 en la lista del Rock FM500. Llegaron desde León de la mano de Belén García, desde Guadalajara con Ángel Pérez y desde Navarra, desde Tafalla con Oscar Oca, entre otros. Ahí estaba la banda del Axel que, una vez más, vuelven a ser noticia constantemente, lo vienen siendo desde hace aproximadamente un año y que todos confiamos. Hemos puesto una vela a nuestro santo favorito para que este verano, definitivamente, recalen en España dentro de la gira del Tour Europeo que ahora mismo. Preparo la banda. Son las 5 de la tarde y 20 minutos. Déjame que te cuente una historia. Yo fui orgulloso. Hay un compañero nuestro que se llama Jorge Vileilla, y él tiene una banda、eh, que se llama Virgen.、Eh, hacen música con bastante cera, por decirlo de alguna manera, pero también bastante original, cosas que no se hacen en este país. Yo fui orgulloso telonero de un concierto, presentación de Virgen en tierras、eh, de la costa este de este país. Entonces yo fui allí, empecé a meter cera, Kill Wish e n g a n g e de ahí para arriba. Y entonces, cuando ya llegaba el momento del concierto, le dije: Los ánimos están demasiado altos, hay que bajar para que el grupo se encuentre con el ambiente más relajado. Entonces me compré,、eh, me, fui, me había comprado casualmente un disco de los Beatles tres o cuatro días antes. Y de, de ahí cogí un tema para que, digamos, apaciguara las aguas. Aquel tema está puesto ahora mismo en el puesto número cinco del Rock FM 500. Hey, Jude. Take it back Take a side Que es este e s tema en ninguno de los genéricos álbumes de los Beatles, porque solo se editó como single, lo puedes encontrar tan solo en recopilaciones del cuarteto de Liverpool. Estaban en el 5, vamos al 4, mantengo la tensión. En Rock FM 500, ¡Let's go! En Rock FM. Edición del Rock FM500, o sea, en la del pasado año, este tema es el que llegó a la cabeza. El Jaguar y Tugel que recibía votos desde, por ejemplo, Narón en Coruña. Marco Antonio Gregorio Otero eh, hacía eh, su votación por parte suya, evidentemente, para este tema de los ACDC. Es que estoy muy nervioso que estamos llegando al final. Jordi Cernello desde Tarrasa también votaba el Jaguar y Tugel y Maribel García desde Santiago de Compostela. Son las 5 de la tarde y 35. Minutos estaban en el 4 ACDC. ¿Quién está en el 3? A pesar de todo lo que hubo en aquella década mágica, a pesar de los Beatles y de la que liaron, nadie tiene que estar de acuerdo conmigo. Pero yo creo que este fue el tema más famoso que surgió de los 60. Caballero, el tema que Keith Richard escribió dormido, el tema que plasmaba la frustración planetaria de toda una generación, el satisfaction de los Stone s en el 3 del Rock FM 500. Estamos acabando Rock FM 500, en Rock, Rock FM. FM. Y miles de votos que llegaron para aupar el Starway to Heaven de Le Zeppelin en el, la posición, en el puesto número dos de la lista. Votos que llegaron desde Murcia, Ávila, desde Calahorra, en La Rioja, entre otros. Destaco o escojo el de David Soldevilla, el de Rubén Negro o el de Alejandro Moya. Bueno, que son las. 6 de la tarde, menos catorce minutos, y hemos llegado al final. Aquí estamos, solo falta la guinda, rubricar este programa radiofónico maratoniano que arrancaba el viernes a las s en i s e punto de la tarde. Llevamos casi cuarenta y o c horas h o de radio, y yo, antes de nada, antes de que pongamos un emotivo resumen de lo que ha sido esta cuarta edición del Rock FM500, de verdad. Con toda la humildad del mundo, quiero、mmm, dar las gracias, más que dar las gracias, felicitar a mis compañeros por el brillantísimo trabajo que han hecho a lo largo de este programa maratoniano. Arrancábamos a las seis, después venía el viernes, después el mariscal se comió la primera noche, estuvo Jorge Vilella, Diego, Raúl, Quique manejando todo el entorno técnico, Marta Vázquez. Se me están escapando algunos y perdonarme, pero es así. brillante, feliz y emotivo trabajo por parte de mis compañeros. feliz emotivo mis de y Y ahora mismo, solo mandaros el saludo de la gente que estamos ahora mismo en el estudio: Javier Rillano, Enrique Ayala haciendo las fotos, Raquel Piqueras, mi amigo Alberto Lucía Campo, Quique Villaplana, está Diego Cardeña, está Jorge Vilella, está Raúl al otro lado de los cristales. Y nos vamos. Yo quiero rubricar este programa, insisto, maratoniano de radio, con un resumen brillante que Quique ha hecho, porque si te perdiste lo que ha ocurrido aquí desde el viernes a las Seis de la tarde, ahora mismo lo puedes rememorar. Después de un año esperándolo. Ya está aquí, durante las próximas 48 horas. Arranca Roque CM500. Con todos vosotros, El Pirata. Buenas tardes, arranca el Rock FM 500, uno a uno. 500 temas, 500 capítulos inolvidables y necesarios en la cultura del rock. Y tú al otro lado de la radio. Sin ti esto no sirve para nada. Vamos a empezar ya mismo. En el 500, está puesto en el 500 el Rock'n'Roll All Night t h e k i y s Disfrútalo, es para ti. ¡Vamos! Un me cuenta desde las seis y p o s、pues、si、sí、e s t a en la cama escuchando Rock FM. Que bien, Daisy, que envidia, m e d a Déjame que te cuente algo. Cuando yo era un crío y vivía en mi ciudad, en la ciudad donde nací, había un grandes almacenes y tenían allí de vez en cuando discos de oferta que íbamos todos los chicos a comprar. Nos compramos un disco que valía 85 pelas. y Luego ese álbum, con el paso del tiempo, se ha hecho uno de los bocados de coleccionista, pero que muy buscado. Aquel disco contenía el rosa de cimarrón de poco. Que por ejemplo del ECP l e l i u Me encontraré más en el 500 Pero de momento En el 480 El i n m i g r a n t s o n Vamos a p a n t a n d o Queda mucho maratón Pero de momento vamos Pero que muy bien Uno de los clásicos de la banda de Fortu Es el Vamos muy bien ¿Cómo vas tú? Estamos de Finde Dice en Twitter: Tarta en el horno y Rock FM 500 para animarse. Así cualquiera, no a un beso. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Ángel? Soldando un colector de escape de, de un coche de carrera. Soldando un colector de escape de un coche de carrera. Sí, ¿eh? pero con la música que me tenéis puesta va a dar más caballo de la cuenta. ¿Qué grupo has,、eh, has querido es colocar es en si buena si posición? s i s i top. s i s i top. Si, si top. ¿Eh? Noches, quedan seis minutos para las once, es hora de que cante una chica, ¿no? Pues estoy que me voy, el mariscal ya anda por aquí, está a punto de empezar, ya se nota ya nota se que anda por ahí el romero. Esto está que arde, esto es una fiesta, ponemos pantalones cortos, la corbata, que suene este clasicazo de los AFDF, Leatherby Rocket! Tenían que sonar los padres, tenía que sonar el padrino Chuck Berry, el inventor del paso, del paso del pato, del riff, de lo que llamamos rock and roll. Del padrino de este invento llamado rock and roll, nos vamos al que fue el hijo y luego se convirtió en el jefe, Bruce Springsteen, en este rock FM500. Clásico de clásicos, el Soul Man de Sam and Dave, también dentro de nuestro Rock FM500, cuarta edición. En unos minutos seguimos disfrutando con El Pirata. c o n un cañonazo que te va a quitar las legañas,、si、es que todavía las tienes. Buenos días, quedan 30 segundos para que sean las 11 en punto de la mañana. Es el Rock FM500. Nuestra gente ha puesto a Motley Crew en el 345 de la lista. Estos no son Molly Crew, estos no son Molly Crew en absoluto, pero sí van a hacerlo ahora mismo. Esto sí que es manera de comenzar un show un sábado a la mañana. Estamos funcionando contigo, fantástico día. Hasta las seis en punto de mañana domingo, siempre en directo. Rock FM 500, It's t i m e My Heart. Hay un llamamiento a toda nuestra gente que estuviera escuchando. Bueno, y entonces he recibido la llamada de María desde Valencia, que ha votado por Metallica. María. Hola. ¿Por qué canción habías votado de Metallica? Por Nothing else Maro. Bueno, ¿y crees que va a ser la que se haya hecho con este puesto, con esta posición? Pues esperemos que esté un poquito más arriba, pero bueno. Pues te tengo muy buenas noticias, María, porque como escuchas, no es el Nacing e l Smiles e de Metallica. Mucha suerte a ver en qué posición. Oye, a lo mejor es la gran elegida n o t h i n g e l Smiles e de Metallica. Ojalá. Pensando que fue un extraterrestre que vino y a los 27 años se fue, dejó un legado increíble. ¿Y de quién puedo estar hablando? j i m i Hendrix Buduchild. Estas son las notas de homenaje al maestro Prince que nos dejó, nos dejó durante este año. Aquí estaba su homenaje dentro de los 100 primeros de este r o c k f m 500. 0 o s Wilson Pickett en el m i n a d a u r Una horita, ¿eh? Queda para que lleguemos a la medianoche. Desde hace un buen rato,、eh, guardo aquí como oro en paño un mensaje de Sebastián que nos, llama, que nos llamó desde Sabadell para decirnos: Yo he votado Ayudas Priest. ¿Cuándo suena la hora? Buenas tardes, gracias por estar ahí. b o e n fin de semana, 500 temas, 48 horas de radio. Esto va imparable. Esto, el último tramo de la cuarta edición del Rock FM 500. ¿Con qué llegaremos a las 6 de la tarde? Ya lo veremos. Hasta entonces. Que siga el show. Pues quedan u e v e minutos para que sea esa hora, a las seis de la tarde. Y vamos a rubricar el Rock FM500 con un tema que ha tenido, me pasan la cifra, cerca de 135.000 votos a través de redes en semanas anteriores,、eh, mientras confeccionábamos la lista. Votos que han llegado, por ejemplo, desde Navarra con David Somalo, desde Granada con Patricia Godó o desde Alicante con Mario g i n e r e s Vamos a poner el tema number one, el top de la cuarta edición del Rock FM500, un álbum. Eh, perdón, un tema que se grabó en tres semanas. El tema no en el álbum. Un tema que tiene introducción, balada, solo de guitarra, ópera, rock y un final、eh, realmente apoteósico. Es el tema que ustedes,、eh, que vosotros habéis querido que sea la cumbre de esta elección anual de las 500 mejores canciones que poblaron la cultura del rock. Nos vamos con él. Gracias a mis compis, gracias a todos los que habéis estado ahí. A lo largo de este fin de semana, apoyándonos en esta movida radiofónica, y contamos con vosotros a partir de ahora mismo, porque evidentemente el 500 es nuestra fiesta anual, pero la fiesta sigue cada día, cada minuto en Rock FM. Buenas tardes, hasta la próxima. ¿Es esto la r e a l i a d ¿Es esto solo fantasía? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Ooh, I'm just a moo m b o y I need n o s y m p a t h y Because I'm easy come, easy go, little high. Law. Any way、oh, the wind、wins. blows doesn't really fly scaramouche, scaramouche, will you do the bandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening.、Me. Galileo, Galileo, Galileo, f i u r e it out. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Come easy, go. Will you let me go? b i s Mila, l h no, we will not let you go. Let him go. b i s Mila, l h we will not let you go. Let him go. b i s Mila, l h we will not let you go. Let me go. Let me go. n Oh, no, no, no! o no, no, no.、Oh, Mamma Mia, Mamma Mia. Mamma Mia, let me go. Be eligible as a devil. Las 500 mejores canciones en la historia del rock. Rock FM 500. Llega la revista para moteros con personalidad. Fuel. Fuel es preparaciones, tendencias, pruebas de motos Café Racer, únicas, imposibles, soñadas. Fuel es diseño retro, viajes salvajes, equipamiento, accesorios, moda, entrevistas a gente singular. Fuel es mucho más. Acelera a tu kiosco y compra el nuevo número de Fuel. Hombres y motos con carácter. Somos... r o c k f CMM.